Apareció aquí un señor Samuel Santa Cruz, que dijo ser dueño del, del fondo. Eh, a él lo ubico yo personalmente por otras circunstancias. Él es dueño de una empresa salmonera en Puerto Montt y de una empresa pesquera. Una persona con bastante poder económico. Y vino a amenazar con que iba a presentar una querella por usurpación de bien bienes privados. Bueno, la gente le dijo, bueno, hágalo, está en su derecho, si te cree, puede demostrar hoy día que es dueño estas tierras, que lo demuestre. Sin embargo, la comunidad eh, tiene los antecedentes del origen de estas tierras y cómo fueron desalojados en su oportunidad y por eso están aquí en este proceso.